El integrante de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, presidente Osvaldo Rial. Un gusto tenerlo por aquí, por la barría. ¿Cuál es la s u e c h e Buenas noches, un gusto es mío y realmente muy contento de compartir esta cena. Bueno, es un orgullo para los industriales y empresarios de la barriencia contar con usted en esta décima tercera edición de esta fiesta, donde habrá anuncios importantes y donde podríamos decir que la industria o la barriencia, al menos, está con la mentalidad puesta en la inversión, en la innovación y en la incorporación de mano de obra. Sí, normalmente la barría es un. un... l u g a r estratégico de lo que es, es el sector productivo tiene todas las condiciones económicas para crecer、eh, y potenciarse hacia el futuro. Así que yo creo que las inversiones que van a anunciar, por lo que me han comentado, son importantes porque, bueno, todo lo que es logística hace al desarrollo d u c t i v o y, bueno, tiene、eh, todos los sectores. Acá está el sector manufacturero muy fuerte, sector minero. Un sector de campo muy diversificado y el sector de comercio y servicios. Así que, bueno, en este momento se ve claramente、eh, la, la fuerza y la potencialidad、eh, que le da a toda esta sociedad a una localidad tan importante y tan muy bien ubicada estratégicamente como la Barría. Creo que hay un buen trabajo、eh, de g o n z á e z de Berry con el sector. De... Eh, privado Y esa sinergia entre lo privado y lo público da estos resultados. El corredor productivo, la pavimentación de la 3 y 2 2 6 nos va a liberar una puerta muy importante para el puerto de Necochea. Creo que es una obra esperada por muchos que va a potenciar aún más la industria de Olavarría. Sí, realmente、sí. Olavarría tiene que tener una salida logística muy importante y creo que el puerto es uno de los factores preponderantes. Así que tener ruta adecuada, dado que Olavarría está en el centro hacia, hacia un puerto, este, es fundamental. Creo que no se puede pensar en un crecimiento si eso no se realiza. Como lo de la playa de, de camiones, como todo lo que hace infraestructura para que el sector productivo pueda funcionar a bajos costos o con buenos costos y que hace, eso incentive a otras empresas a venir a la descarta o e de la barrera. ¿Cuál es el momento que está viviendo la industria a nivel provincia de Buenos Aires, más allá de lo que sucede hoy por hoy por aquí por nuestra ciudad? Bueno, la industria de la provincia de Buenos Aires、eh, está en un momento, digamos, de, de crecimiento.、Eh, ha pasado esta crisis internacional. Eh, bastante eh, bien dentro de lo que no ha habido despidos este, en forma masiva, sino alguna reducción en plazas técnicas.、Eh, esto se está volviendo a recomponer. Nosotros tenemos un buen trabajo con el gobernador s c i o l i y con el ministro Ferrer. Estamos día a día monitoreando las necesidades de la, de la provincia y tratando de ver que en cada uno de los puntos, como en este caso la barrilla o cualquier lugar del conurbano, del norte o del sur de la provincia, el sector productivo se dinamice más porque. Creemos que la provincia de Buenos Aires tiene que ser la locomotora de, de crecimiento. Y ese crecimiento tiene que estar dado por el sector manufacturero y que ese sector manufacturero cada vez con mayor valor agregado. Que disfrute de la noche. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Muy amable. La palabra de Osvaldo Rijar. u s e e s lo escuchaban, el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. En esta fiesta de la industria que está por c o m e n z a r En apenas minutos.